Bueno, Pablo Batón. Pero claro, una vez más te perdono. Una vez más y como siempre molesto. Qué buena gente que se Sí, como siempre de chiquito. Bueno, de chiquito sí, serio, mejor, de chiquito. Bueno, Alberto, eh, ¿qué sensaciones te dejaron ¿Cómo este draft, esta presentación de la Superliga, estos ocho equipos que van a participar, siete equipos de básquetbol? Eh, clubes y de Liga Nacional y la situación que es el proyecto 2020 mira el, el, el proyecto es bárbaro y el motivo de mi presencia y lo dice bien claramente o sea necesitamos hacer cosas con el básquet femenino en todos los países y cuando me, me, me pidieron que, que apoyara el proceso pues inmediatamente muy feliz muy contento por eso he venido creo que es una cosa seria que puede tener continuidad pero necesitamos trabajar mucho a partir de hoy para la liga del año que viene. Una, un draft, una un, liga que puede servir, Pablo Ustedes, eh, y tres árbitros por partido que puede servir para, bueno, para mejorar el del femenino, ¿no? Sí, es lo que queremos. Eh, bueno, por eso también está la presencia acá, un acuerdo que hicimos con la Confederación a través de la Asociación Argentina de Árbitros, para eso, poder arbitrar el tres desde el principio de la competencia y, y potenciar los árbitros árbitros mujeres, este, nuevos árbitros varones que tienen potencial está bueno. ¿Generar nuevos árbitros también para lo que después será la Liga Nacional o torneos internacionales? Sin duda, todo para, para arriba y bueno, ya con esta competencia, la participación de la selección, que venga las sí. todo jerarquiza para que bueno nosotros también nos podamos mostrar. Bueno, que podamos tener tres árbitros en la Liga en breve. Dios. Sería bueno, ¿no? Dios quiera, <risa> Dios quiera. Alberto, este, chat de ¿no? Magal, Por atrás. No pero estoy bien, ¿Eh? también, también eran buenas, era buena, que... era buena. sí, me... eh, eran buenas, no bueno tengo que preguntar por por por Brasil eh, y, y por lo que pasa en, en el torneo preolímpico si está como dijo el presidente de la confederación brasileña ya clasificado para el próximo Juegos Olímpico, no yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él manifiesta, o sea él está muy esperanzado en que la FIBA le va a dar esa posición y realmente yo también creo que, que lo debe hacer, eh, independientemente de los puntos que, que realmente no cumple, hay un estatuto que dice claramente que un país que tiene deuda no puede jugar un torneo, en consecuencia si si se le permite jugar un torneo sin pagar digamos la FIBA estaría violando sus propios estatutos, así que ese es el impedimento más Yo creo que no habría problema, pero la, la, la Confederación de Brasil tiene que, eh, digamos, tiene que hacer algún esfuerzo, porque desde hace dos años que vienen prometiendo que van a hacer cosas y cambios eh, internos en el país, no solamente el tema económico, sino que modificar lo que tienen actualmente, que no es bueno, por eso están como están, por eso no clasificaron a la Copa Mundial de España, o sea, porque teniendo buenos jugadores... este Esto no, no los está haciendo por, posible porque sí. internamente no están haciendo un buen trabajo. Así que la FIBA ha puesto los ojos en ellos y está pidiendo que, que lo hagan. Pero bueno, este, el, el, el, no es el tema totalmente del pago. Simplemente de que, bueno, esto tiene que haber también un compromiso, pero que se cumpla. De que a lo mejor, bueno, no pagarán ahora, pero pueden, no es ¿cierto? Si una cosa así también se puede hacer lo estamos haciendo con la Confederación Argentina y lo hacemos con cualquier confederación o federación que tenga problemas de este tipo. Llegado el, el momento y se produce el pago. Eh, antes del torneo Brasil tiene que ir, debe ir igual con el mejor equipo, va a ser una exigencia de FIBA América o no. Sí, seguro que sí. O sea, independientemente de que esté clasificado o no, ellos tienen que presentar el mejor equipo posible. Claro, no depende mucho de ellos, porque los jugadores cuando sepan que, que ya están clasificados quizás Para ellos, o algún otro diga sí. no voy ¿viste? y eso también puede suceder pero nené hace rato que no va <ríe> nené le ha dicho muchas veces que no un poco depende vuelvo y digo de los directivos pero pero bueno tiene que haber una eh, digamos una iniciativa de parte de ellos de hacer la mejor representación posible en Monterrey gracias Alberto y gracias a vos gracias Pablito gracias no. para que tenga otro sábado rápido en la línea dale dale hacemos ¿Eh? sí cómo no ah, bueno, dice bueno que pague Fabián entonces chao chao bueno parte de Alberto García ya se fue prácticamente toda la la gente ocho equipos siete que van a ser de, de equipos de, de liga nacional y de, de torneo federal que van a estar este participando de esta nueva superliga que arranca el 29 de abril eh, Unión Florida mm, de Buenos Aires Tokio de Posada, la Unión Hércules Española de Charal Chaco, Obras Básquet de Buenos Aires, Talleres de Paraná, Peñarol de Mar del Plata, Verazategui de Buenos Aires, y la Selección Sub-19, que competirá bajo la denominación de Proyecto 2020. Este será un torneo que se, repito, arranca el 29 de abril, eh, partido inaugural es en Posada, Tokio-Peñarol, después Peñarol de Mar del Plata, ¿no? Después la serie regular será hasta el 14 de junio, tendrá dos cuadrangulares, 20... Y 21, eh, abril, el primer cuadrangular, semifinal y final eh, De ese cuadrangular, claro, usted Y después viene la Final Four, 27 y 28 Y ya los equipos tienen jugadoras Eso, eh, contanos eso, Galle Nos quedan dos minutitos Contanos algo de, de esa historia novedosa en la Superliga Femenina Que es lo que fue hoy la, la selección del draft Bueno, eh, los equipos eh, sacaban una bola Y podían elegir este en un número de 25 jugadoras Eh, que, bueno, que Juan Espíritu se, se encargó con, con toda la gente de la confederación eh, de poder este, chequear y, y reclutar, jugadores de Estados Unidos de Brasil, de Uruguay de Chile, de Colombia de eh, Ecuador un montón de jugadores de un montón de países que estaban puestos en un draft donde los, los dirigentes eh, mediante el sistema de la elección de las pelotas podían sacar y tenían un orden y ahí empezaron a, a elegir dos por equipo Eh, hasta tres dos obligatorias tres como máximo Se viene la cadena dos, nacional que... ¿Se, ¿Se, se viene la cadena pasarla? nacional, perdón no, Fabi, no. se nos viene la cadena no, nacional no, encima eso. Justo con el cierre del programa. Un abrazo hasta mañana, chau Muy buenos días a todos y a todas. La verdad que Muy buenos días a todos y a todas, hoy es un día...